...en Teleelch, Radio Marca, La Glorieta... ...con Rosmar Alonso... ...el programa que madruga contigo. Son las nueve en punto de la mañana... ...gracias por estar ahí escuchándonos... ...en este martes 5 de julio... ...siguen las noches tropicales... ...con temperaturas que no bajan... ...de los 23 grados... ...se espera una jornada para hoy... ...con cielos despejados, calor propio del mes de julio... ...temperaturas máximas en torno a los 32 grados... ...ahora la estación meteorológica de Teleel... indica que tenemos 25,4 grados de temperatura. En unos minutos veremos muchos nervios en los estudiantes que comienzan los exámenes de selectividad al no poder presentarse a la convocatoria de junio, por diferentes razones. Comienzan esos exámenes de acceso a la universidad en la convocatoria extraordinaria. Esto en cuanto al curso académico. El político pues concluyó el pasado 28 de mayo. Para los socialistas suspendieron en el Gobierno autonómico. Estamos pendientes de los últimos coletazos ...de ese tripartito PSPB, Compromís y Podemos... ...el futuro presidente del Consejo Carlos Mazón... ...confesó en Elche hace unos días... ...que está a la espera de que Chimo Puig ponga fecha... ...para su acto de investidura, Mazón... ...le ha pedido estar a la altura de las circunstancias... ...institucionales... ...y acusó a Puig de tomar decisiones... ...en esta época de transición... ...que sólo están beneficiando a determinados altos cargos... ...puestos a dedo por los socialistas... ...el blindaje de puestos y la tardanza en salir... ...pues no es el mejor final que esperamos... les contaremos que la Universidad Miguel Hernández ha formalizado el contencioso administrativo interpuesto ante el TSJ contra la implantación del grado de Medicina en el agua y el rector de Elche, Juan José Ruiz, ha pedido pidió ayer mismo al presidente de la Generalitat que paralice la prescripción de las matriculaciones de los estudiantes ante las graves irregularidades detectadas en el proceso de autorización de este grado. Ayer supimos que la Diputación ha pagado ya al Ayuntamiento los 4.400.000 euros para sufragar el coste de los terrenos donde irá ubicado el futuro Palacio de Congresos, en Altavix, al lado de la estación de autobuses. Pablo Ruz ha adelantado que no se van a comprar los terrenos anexos y ha justificado que quieren dar celeridad al proyecto para que en esta legislatura sea una realidad. El brote de salmonellosis detectado en una cafetería de Santa Pola la pasada semana ha provocado la hospitalización de la mayoría de las 25 personas afectadas, entre adultos y menores. Las autoridades sanitarias investigan el origen del brote. La directora gerente del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Tonia Salinas, ha sido nombrada responsable de la Red de los Parques Científicos Valencianos. En la Crónica Deportiva, hoy segundo día de entrenamiento a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva para los 19 jugadores del Elche Club de Fútbol que han regresado de las vacaciones y que han iniciado esta pretemporada. Por otro lado, ayer comenzó la campaña de abonos con las renovaciones de medio millar en las primeras horas. De momento, con la pretemporada iniciada no se han concretado los fichajes en los que se está trabajando como el del jugador Fran Pérez, procedente del Valencia. informativos en Tele Radio Marca. Lo hemos dicho al principio, en unos minutos comienzan los exámenes de selectividad en el campus ilicitano. En esta convocatoria extraordinaria se presentan 924 alumnos, un 17% más que en la convocatoria del pasado año. Desde hoy hasta el jueves... Los más de 900 alumnos se examinan de asignaturas obligatorias como castellano o inglés y otras optativas dependiendo de su modalidad de bachillerato o del ciclo superior. El 74% de los alumnos se examinarán de las obligatorias y un 27% únicamente de las específicas. 11 tribunales evaluarán las pruebas y sus resultados se conocerán el próximo martes 11 de julio a partir de las 5 de la tarde. Y seguimos en la Universidad Miguel Hernández porque ya ha hecho oficial esta semana su recurso contra la Generalitat, en el que destaca que se ha incumplido la ley a la hora de autorizar la creación del grado de Medicina en la UA Lo dijo ayer el rector en rueda de prensa. Explicó irregularidades administrativas graves que han detectado en el proceso de autorización de este grado. Afirma que la Consellería autorizó la creación del grado con un informe mutilado y sesgado, ...y que no lo firmó el técnico que hasta en cuatro ocasiones dictaminó en contra... ...sino el subdirector general, cargo político de la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud... ...además asegura que la Generalitat no ha cumplido esa normativa... ...la nueva normativa de 2021 en el proceso de implantación... ...y que falta el informe de viabilidad preceptivo de la Consejería de Hacienda. ...es apartados puramente administrativos, para mí el más grave es el primero porque realmente esto de cambiar de un informe de un jefe de servicio a un informe mutilado tres años después, que hace referencia al informe de 2019, pero solo hace referencia a las partes positivas y no a las partes negativas, me parece que es bastante significativo. Pero lo estoy conjuntamente, lógicamente, son bastante eh, eh, importantes. El contencioso ya está en marcha, al igual que la prescripción de los estudiantes. Por ello, ayer mismo el rector presentó un requerimiento al presidente de Latinoamérica para que paralice la implantación del grado y no perjudica a los estudiantes que ya están realizando la prescripción de las primeras plazas, 80, que la UAM ha ofertado. Con los estudiantes en prematricula. Por nosotros, por la UMH, no va a quedar. Tenemos también un requerimiento... Que vamos a mandar por escrito ¿eh? como muestra de lealtad ¿eh? y como muestra de responsabilidad, sobre todo por nuestros estudiantes, por la financiación pública y por la sanidad en la provincia de Alicante. Un escrito que vamos a mandar un requerimiento con estos puntos y alguno más a la presidencia de la Generalitat Valenciana y a la Consellería de Universidades. El rector ha dicho que ha empezado esta batalla judicial porque va a perjudicar mucho la implantación de un segundo grado de medicina en la provincia, ya que no hay suficientes centros hospitalarios para las prácticas de los estudiantes, ni tampoco profesorado y mucho menos dinero público para la financiación de las universidades. Pues el alcalde ha apoyado al rector de la Universidad Miguel Hernández en su lucha contra la implantación de medicina. Pablo Ruz asegura que va a estar al lado de la Universidad Ilicitana y de su rector. Y declaró ayer a Juan José Ruiz lealtad institucional en cada una de sus acciones contra la implantación de este grado en la Universidad de Alicante. La prioridad es estar al lado de la Universidad Miguel Hernández. Y creo que cualquier otra administración entenderá que nuestra prioridad y nuestro compromiso es este, de forma inequívoca. Lo que se ha hecho hasta ahora es incomprensible. Un alcalde tiene que estar con su universidad y con el rector de la principal institución académica de este municipio. Lo que es absolutamente injustificable es que en un pleno extraordinario convocado la anterior legislatura a instancias de las principales de nosotros como principal partido en su momento de la oposición, el Partido Socialista antepusiera sus lealtades internas a las siglas, a la lealtad que debe tener el Gobierno Municipal para con este municipio. Pues sabemos que el Partido Popular ha apoyado las reclamaciones del rector de la Miguel Hernández, pero el hecho de que aún no haya se haya realizado ese acto de investidura en el Parlamento para elegir a Carlos Mazón como presidente del nuevo Gobierno Valenciano, ...no está ayudando a paralizar la implantación del grado... ...Carlos Mazón estuvo en Elche hace unos días... ...en un encuentro con regantes y agricultores... ...y dijo que espera... ...que Chimo Puig no demore más esta situación de tránsito... ...en la que se están adoptando dijo... ...medidas poco razonables e irreversibles... ...como el blindaje de altos cargos. Espero que estas palabras y estas primeras opiniones informales... ...que se han producido... ...pues sirvan... ...para que podamos dar un buen ejemplo institucional... ...que no demos un espectáculo... ...y que sobre todo también durante esta etapa de tránsito... ...pues que no se toman decisiones en funciones... ...que puedan ser irreversibles ¿no?... ...decisiones como las que estamos viendo de adjudicaciones... ...de blindajes de directivos... ...decisiones como las que estamos viendo de ayudas a los pancatalanistas... ...no ayudan al mejor clima, yo pido una reflexión... le digo con la mejor de mis sonrisas... ...con la mejor de mis predisposiciones... ...pero creo que hay decisiones que se están tomando... ...que nos están llamando a todos mucho la atención... ...y que creo que deberían de revisarse". Pues en ese encuentro con los regantes y agricultores se habló del agua, se comprometió a que cuando gobierne será la legislatura del agua y del campo valenciano y el presidente de Asaja, José Vicente Andreu, estuvo en esa reunión con Carlos Mazón y aseguró que lo fundamental es mantener el trasvase Tajo Segura. El agua es clave para el Camdelch y para la provincia de Alicante, que podría sufrir una catástrofe, dijo, si se siguen recortando los desembalses, como ha ocurrido durante el pasado mes de junio. Afirma que la campaña de cítrico se ha visto muy afectada por haber florecido hasta en dos ocasiones, por el extremo calor de marzo y falta de lluvias y el descenso de las temperaturas y lluvias abundantes en mayo y en junio. Así pues que es necesario que, que hay un cambio de política porque sin agua no se puede planificar nada. La agricultura hoy es una, una actividad altamente tecnificada, programada que sabemos lo que tenemos que cultivar cuándo y el mercado a dónde va a ir destinado y si falla algo tan fundamental como es el agua, pues falla todo. Este mismo mes hemos visto que por decisión política de la ministra en contra del criterio de los técnicos del ministerio nos han recortado el agua una vez más y eso hace que probablemente la agricultura del campo de Elche y de la Vega Baja pues no tenga los recursos necesarios para planificar los próximos meses. Informativos en TeleElche Radio Marca. Pues continuamos con más asuntos. La Diputación ha pagado ya al Ayuntamiento esos 4,4 millones de euros eh, de los terrenos que se han expropiado y donde se ubicará el Palacio de Congresos, junto a la estación de autobuses en Altavix. Ayer en rueda de prensa dieron los detalles y allí estuvo nuestra compañera Iziar Martínez. Muy buenos días, cuéntanos. Buen día, Ros. La Diputación transfirió este sábado al Ayuntamiento los 4,4 millones de euros para sufragar la compra de los terrenos del futuro Palacio de Congresos. El alcalde Pablo Ruiz y el diputado provincial Juan de Dios Navarro han acusado la tardanza de la transferencia, que ahora sí tienen toda la justificación del pago de las parcelas por parte del consistorio. El Palacio de Congresos se levantará sobre unas parcelas acordadas con Diputación por parte del anterior Gobierno local y el actual no ha añadirá los terrenos anexos como pretendía el exalcalde Carlos González. Pablo Ruz ha explicado que no se añadirán las parcelas anexas para darle celeridad al proyecto y que no tenga un mayor presupuesto. La Diputación llevará al Pleno del próximo mes el pliego de condiciones del anteproyecto. Juan de Dios Navarro espera que durante esta legislatura el Palacio de Congresos sea una realidad. Está en un entorno BIC protegido por el patrimonio del Palmeral, por lo que se realizará un estudio para ver su impacto en el entorno. Aunque Ruth asegura que no impedirá la construcción del edificio y que el Comité Mundial de Unesco emitirá un informe como dicta la ley del Palmeral. La dice nosotros vamos a asumir el, el, el coste de una parcela privada, habiendo parcelas públicas en el municipio de Elche. Bueno, Diputación, voluntad, manifiesta, clara asumimos el coste. Y luego, a medida que avanzaba el tiempo, a alguien se le ocurre incorporar más parcelas a lo que podía haber sido un precio inicial tasado y planteado. Oiga, esto no funciona así. El dinero público no está para responder a los caprichos personales de nadie, ni tampoco a la mala planificación de nadie. Y llegados a este punto, entenderán que nosotros lo que queremos es agilización máxima, transparencia, por supuesto, y eh, construir cuanto antes este espacio. En el que para el 2024 2025 2026 podríamos tener una realidad en el chat. Pero también es aventurarse un poco. Eh, vamos a a ir viendo porque luego en una adjudicación siempre sabe que pueden haber algunas circunstancias que pueden retrasar un poco Pero ambos en esta legislatura eh, yo estoy convencido que elche tendrá su place congreso informativos en tele el radiomarca les contamos que la pasada semana... ...se produjo un brote de salmonela ...en una cafetería céntrica en Santa Pola... ...en el que hubo 25 personas afectadas... ...que tuvieron que ser hospitalizadas... ...la mayoría de ellas en diferentes centros... ...por la gravedad de la infección... ...en estos momentos están ingresadas... ...cuatro personas en el Hospital General... ...un adulto y tres menores... ...que evolucionan favorablemente... ...otras ocho personas fueron dadas de alta... ...a lo largo de la mañana de ayer... ...cinco ingresadas en el Hospital del Chey Tres... ...en un centro privado... ...además se trasladaron otros cuatro pacientes más... ...a un hospital de Navarra... ...el local se cerró para investigar las causas... ...desde la Dirección General de Salud Pública... ...se sigue trabajando sobre las causas del contagio... ...para determinar el origen del brote... ...y dar con la bacteria... Y seguimos en Santa Pola, porque los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT, han comenzado a denunciar falta de personal en los centros de salud. Ayer, en una nota de prensa, Comisiones Obreras afirmaba que en el Centro de Salud de Santa Pola las esperas para obtener una cita con el médico de familia han pasado de ser de un día a 17 y que de una plantilla de 15 facultativos hay 7, porque no se ha sustituido al personal que está de vacaciones. El personal explicó a este sindicato que tienen que hacer frente al aumento considerable de la población de Santa Pola, que se multiplica por cuatro en verano. Además, advierten que el mismo personal también tienen que cubrir el puesto de los médicos de las ambulancias para atender las urgencias en el domicilio. Por ello, el sindicato exige a la Consejería de Sanidad que disponga de los medios para no tener que lamentar ningún suceso y proteger al personal personal. ...del exceso de carga de trabajo. Y en la página de sucesos les contamos... ...que la policía local detuvo a un joven de 23 años... ...en el parque municipal por llevar metanfetamina... ...el joven que iba junto a dos personas más... ...actuó de forma sospechosa y esquiva... ...cuando vio a los agentes... ...por eso al ser registrado... ...la policía encontró cuatro bolsas... ...dentro de una más grande... ...que contenía casi dos gramos y medio de droga cristal. De ahí que fue detenido y trasladado a dependencias policiales. Y hablamos de los datos del censo de las elecciones, porque más de 171.000 ilícitanos podrán votar en las elecciones del 23 de julio. En el Pleno de Organización de la pasada semana se realizó ese sorteo para nombrar, designar a los presidentes y vocales entre más de 2.500 personas que se notificarán a los escogidos en los próximos días a través de la Junta Electoral que deben estar el 23 de julio en esas mesas, 290 mesas. Durante la jornada electoral habrá 32 oficinas de información distribuidas por todo el municipio para que los ciudadanos puedan consultar el censo. A su vez, el mismo día de las elecciones habrá un servicio de ambulancias para las personas de movilidad reducida que se podrá contactar a través del 010. Informativos en Teleelch, Radio Marca. Los 125 alumnos de la Fundación Salud Infantil retomaron ayer las clases del campus de verano en el Colegio Virgen de la Asunción. La concejal de Educación visitó las instalaciones y agradeció a la dirección y a los padres de este centro que hayan facilitado este real ojo. María Bonmatí. Hoy ha comenzado la Escuela Infantil y la Escuela de Verano de la Fundación Salud Infantil reubicada en el Colegio Virgen de la Asunción. Quiero agradecer la comprensión y colaboración de todos los padres afectados y también del equipo directivo del centro y del claustro de profesores por su colaboración y ayuda en la preparación de las instalaciones. Y más asuntos, el resto de alumnos, aproximadamente un centenar que requieren atención temprana... ...ya han sido reubicados en los dos locales que posee la Fundación, en el sector V y en Altavix. El Festival Internacional de Cine de Elche, en su edición número 46, se conmemora... ...el centenario de Abba Garnest, una de las actrices más importantes del siglo 20 ...con la proyección mañana de la película La Condesa Descalza, en los cines Odeón... Con entrada gratuita, esta exhibición forma parte de los eventos previos al festival que comienza oficialmente el próximo 11 de julio y se extenderá hasta el día 21 del mismo mes. El día 21 es el acto de clausura. Las actividades se llevarán a cabo en el Lord del Chocolater y en los cines Odeo. Las empresas de componentes para el calzado dan hoy el pistoletazo de salida a la presentación de las tendencias de la temporada otoño-invierno. Desde hoy hasta el jueves las marcas exponen las novedades en la feria Premier Bison Vision de París. Participarán 1300 expositores de 45 países, de los que nueve son firmas españolas y tres de ellas son Delche. Y del calzado pasamos al sector eh, más innovador el del aeroespacial porque la empresa Pele de Space ha ganado el Perce, el proyecto estratégico del ministerio para desarrollar el Miura 5, la empresa guelificana ha obtenido esta subvención para crear el microcohete y cuyo lanzamiento está previsto en 2025, PLD Space, que ha competido eh, con otras empresas, ha obtenido el PERTE gracias a su trayectoria y capacidad industrial. La primera parte de la subvención está dotada de un millón y medio para el diseño del Miura 5 y en la segunda fase el ente licitador evaluará el diseño más competitivo y lo dotará de 40 millones y medio de euros. La directora y gerente del Parque Científico de la UMH de Elche, Tonia Salinas, ha sido elegida directora general de los Parques Científicos de la Comunidad Valenciana. La tuvimos aquí en el programa La Glorieta en el pasado mes de marzo, con motivo de los actos conmemorativos por el 15 aniversario del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández, que ha obtenido muy buenos resultados ella misma lo dijo a mí me gusta decir que el parque científico en sí mismo ha sido una startup también y que por tanto nos hemos equivocado hemos tenido que pivotar hasta encontrar pues esas líneas estratégicas o esos ejes estratégicos o esos programas que podían desarrollar de forma eh, lo más efectiva posible la estrategia que nos encargaba la universidad entonces efectivamente creo que las cifras avalan el que hemos dado con, eh, hemos dado con los programas eh, adecuados porque ...que tenemos empresas eh, o hemos sido capaces de ayudar... ...a que se desarrollasen proyectos como el que tú has mencionado... ...como PLD, eh, Space o EMSIS... ...que está haciendo satélites para la industria aeroespacial también... ...o eh, Avisorex con un medicamento para el ojo seco... ...Antalgenis con sus termos céuticos... La... Crónica Deportiva con José Antonio González. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La actualidad del Elche Club de Fútbol pasa por el segundo día de pretemporada con una nueva sesión de entrenamiento para el equipo de Sebastián Becas S este martes desde las 9 de la mañana a puerta cerrada en el 10 y borra. La plantilla licitana se sometió a las pruebas médicas y a los tests físicos ayer lunes y por la tarde llevó a cabo el primer entrenamiento sobre el césped de la ciudad deportiva, también a puerta cerrada. A día de hoy la plantilla frangiverde está formada por 19 futbolistas 14 de la pasada campaña los que tienen contrato en vigor los que regresan tras sesión Salinas y Mourad y los canteranos Jesús López, Javi Pamies y el centrocampista Rodrigo Mendoza respecto al mercado, el extremo del Valencia Fran Pérez está muy cerca de convertirse en el primer fichaje llegaría cedido hasta el final de temporada, por otro lado ayer lunes arrancó la campaña de abonos y el club ha informado que en las primeras cuatro horas se superaron las 500 renovaciones recordar que desde hoy ya se pueden llevar a cabo las renovaciones también de manera presencial en el Martínez Valero y en la tienda del centro comercial Lallub, solicitando citando cita previa en la web del club más información sobre el deporte ilícitano a partir de la un y 20 en elche en punta hasta luego el tiempo entre el radio marca con vicente bordonado colaboran auto blasco new césped artificial autofima Hyundai dátiles del saborea el oasis y la vaquería del camp de Buen día, sigue avanzando la masa de aire cálido... ...y continúan las noches tropicales aquí en la ciudad... ...en la estación meteorológica de Telaels... ...la temperatura nocturna no ha bajado de los 23 grados... ...en buena parte del territorio... ...temperaturas mínimas en torno a los 20-21 grados... ...la predicción del tiempo para hoy... ...y los próximos días, en un momento. Dicen que en Elche... ...el dátil es mucho más que un fruto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 Con el avance de la masa de aire cálido, cielos despejados y ascenso de las temperaturas. Viento en calma de componente oeste por la mañana, flojo de componente sur durante las horas centrales del día y finalmente por la tarde el viento va a girar a sureste. Mientras tanto las temperaturas hoy van a subir, máximas que en la ciudad van a rondar los 32 grados. En buena parte del territorio alcanzaremos los 33-34 grados. ...para mañana miércoles ambiente soleado... ...con algún intervalo muy puntual de nubosidad de tipo bajo... ...viento en calma muy a primera hora... Eh, se activará enseguida el viento flojo de componente este eh, que nos acompañará durante buena parte del día, viento que va a frenar el ascenso de las temperaturas para mañana máximas en torno a los 30 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no van a bajar de los 23 grados continúan las noches tropicales entre jueves viernes algo de nubosidad, ambiente soleado, viento flojo de componente marítima que aportará humedad eh, temperaturas máximas en torno los 30-31 grados de cara al fin de semana, tendencia hacia los poco nubosos despejados y con el avance de la masa de aire cálido, las temperaturas podrían subir por encima de los 32 grados.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 ...cerca de ti. Y es momento de conocer cómo se circula... ...por las calles de Elche... ...y para ello conectamos con la sala de control de tráfico... ...del Ayuntamiento, allí está Jesús Iniesta... ...muy buenos días Jesús. Hola, buenos días Rosmaris. ¿Cómo estás viendo el tráfico en estos momentos? Bueno, pues a esta hora de la mañana... ...en general el tráfico es fluido... ...hay algo más de tráfico en los puentes... ...y en las entradas y salidas a la ciudad... ...tenso en los accesos a la rotonda de la IUP... ...desde la Circunvalación Sur... ...y la Avenida de la Libertad... ...en dirección al Creviente... ...en cuanto a cortes de calle... ...la calle Julio Sánchez Gómez... ...está cortada al tráfico rodado... Eh, eh, ...desde la calle Antonio Machado... ...la calle Conrado del Campo... ...cruce con Manuel Alcaraz Mora... ...continúa cortada por obras de canalización... ...esa misma obra también afecta a la calle Picasso... Hasta el día 30 de septiembre la plaza de San Crispín en Torrellano estará cortada al tráfico rodado y el estacionamiento prohibido desde las 17 horas de los viernes hasta las 6 de los lunes. Como cada martes la calle Arquitecto Verde en Puertas Coloradas estará cortada durante toda la mañana por la instalación del mercadillo. Y por último recomendaros la utilización de circunvalaciones, vías alternativas y mucha atención a la señalización vial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 Un minuto pasa de las nueve y media y ya tenemos con nosotros, lo pueden ver a través de la señal de tele a un representante de la oposición y del equipo de gobierno. Tenemos a la portavoz de Vox, Aurora Rodil. Muy buenos días, Aurora. Muy buenos días, una vez más. Encantada de estar en esta casa. Sí, retomamos las tertulias mm. políticas. Lo hicimos la pasada semana con PP y PSOE y hoy Compromís y Vox. Y como portavoz de Compromís, a Esther Díez. ¡Mol buen día, Esther! ¡Mol buen día! Y vamos a empezar hablando con ...con ese pleno extraordinario de organización... ...que se celebró la pasada semana, Aurora... ...satisfecha con el número de asesores... ...y con el número de sueldos repartidos a la oposición... bueno ...es más gasto que el anterior equipo de gobierno. No, yo creo que no va a ser más gasto... ...bueno, es un gasto justo en todo caso... ...asesores, la verdad que no todos todavía tenemos asesores... ...porque como estamos estableciendo... ...la programación de cada una de las concejalías... ...yo estoy creando una concejalía y veré si necesito un asesor lo tendré, pero nosotros siempre demostramos por lo menos desde Vox la austeridad en la eh, en ese sentido en la, eh, en la legislatura pasada y seguiremos en ese en ese en ese camino. Creo que con respecto a a las, eh, a las dedicaciones exclusivas, me parece que fue un acto de generosidad, debo decir, Eh, yo a veces le digo a Pablo, un poco en, en broma, un poco en serio, que yo no me hubiera extendido tanto, pero eh, pero sí que es cierto que era una situación de injusticia, que grupos eh, menos votados, como los que estamos hoy, Compromís y, y Vox, tuviéramos, eh, nosotros teníamos éramos dos y teníamos ...la posibilidad de tener una dedicación y media aunque después no la usamos por razones de decisión propia pero la teníamos y teníamos un personal de confianza cuando un partido con nueve concejales tenía eh, proporcionalmente mucho menos entonces eh, quisimos aquíso eh, el pp más que nada y nosotros lo aceptamos aunque si no hubiéramos sido ya digo tan eh, extensos en las eh, hubiéramos alguna menos pero de todos modos para que darle la importancia a lo que tiene la, la oposición, porque la oposición también es muy importante en un gobierno democrático, eh, por la tarea que hace de aporte de ideas, por lo menos nosotros hemos tratado de hacerlo así en nuestra legislatura pasada, tuvimos muchas mociones, casi el 70% aprobadas por unanimidad, y también por la fiscalización necesaria, o sea, en democracia es muy importante que la oposición eh, trabaje, y para eso también hay que darles posibilidades porque si eh, si no se le dan medios tampoco se puede trabajar yo recuerdo eh, la legislatura pasada como iba loca de aquí para allí porque decidí, decidí, creo que y eh, estoy muy contenta de haberlo hecho de seguir seguir trabajando de médico pero claro eso me quitó vida familiar porque no tenía un espacio libre y yo creo que eso no es justo para todos esa es una decisión personal pero no puede ser general y yo creo que está bien así creo que es que, que creo que la oposición también lo verá bien la ¿no? oposición beneficiada en este caso Esther 10. ¿Ves bien que se hayan dado hasta siete sueldos para el Grupo Socialista? Bueno, esa es una cuestión que han trabajado eh, el Grupo Socialista con el Gobierno actual. Eh, en todo caso, creo que sí es importante dignificar ¿no? la labor de, de la oposición. Eh, es difícil no llevar a cabo una tarea en un municipio que es de la dimensión del de nuestro Eh, pues que se necesitan ¿no? esos recursos para poder llevar a cabo esa fiscalización en el caso de la oposición o la labor del gobierno en el caso de que, de que uno esté en el gobierno. Es verdad que yo sí que por lo que comentaba la señora Rodil me ha sorprendido porque fue tajante aquí en esta casa diciendo que no iba a tener asesores y ahora ha abierto la puerta a tenerlo. Bueno, eh, fíjate vos que eh, lo, lo uno de las personas es aprender. Quiero decir, eh, eh, vos sabes que yo en la legislatura pasada decidí no cobrar sueldo viste solamente las dietas cuando iba a los plenos porque quería seguir eh, ejerciendo mi profesión pero una eh, Ahora tengo una responsabilidad, una responsabilidad grande, como me imagino que eh, sentirías vos cuando estuviste como concejal. es eh, La tarea es inmensa. Lo claro, pues, que me sorprende es la, la que, gente, que lo, que que, que eh, lo trasladó hace solo unas semanas esta cuestión cuando ya se ve que es no, parte del equipo de gobierno. Sí, pero, pero mira, ¿no? uno tiene una realidad... 31 de mayo son las declaraciones no, de esta no, casa. Sí, sí, pero eh, de todos modos yo, no, yo todavía no tengo asesor, la verdad. Pero sí que estoy viendo... ...que yo tengo una concejalía de mucha responsabilidad... ...mucha responsabilidad con las personas... ...tengo que ocuparme de la infancia... ...de las mujeres vulnerables, embarazadas y las familia ...y también... Cono ...conocemos las competencias... ...y de las... quiero decir... Y, y, es, ...y es de una complejidad... ...que uno va aprendiendo cuando va haciendo las cosas... ...y es bueno rectificar en ese sentido... ...lo cual no encontrarán nunca en una concejalía de Vox... ...que tenemos 20 asesores... Y nadie puesto a dedo. Ahora, si hay alguien necesario que poner, yo creo que quizá en su momento lo tenga que poner. Y, y no pasa nada con rectificar no, en mira, eso. A mí, a mí yo no tengo normas en ese tajante sentido. De es que todas maneras, eh, me gustaría además apuntar a una cuestión. Eh, lo que ha hecho este Gobierno municipal sí que es crear nuevas plazas de asesores con una categoría superior a la que tenía anteriormente. Por ejemplo, los puestos de A30. Tengo que decir que son 240.000 euros más en asesores los que va a emplear este Gobierno municipal que el anterior Gobierno. digo porque eso es una cifra objetiva eh, que ahí está para ser consultada y para que también conozcan todos los oyentes, lo digo, porque hay mucha demagogia no al respecto de los sueldos, al respecto de los asesores. Y yo sobre esta cuestión he defendido, además, que las personas que ejercen un cargo político puedan tener eh, esa retribución, porque si no, al final solo se dedican las personas o que son ricas, que tienen un patrimonio suficiente como para no poder trabajar, y eso a las personas normales no nos pasa, o personas que se dedican a robar o a tener algunos no que eso también sí. nos lo sabemos. Por tanto, eh, creo que se ha hecho mucha demagogia y creo que hay que ser... Eh, Claro es en este debate y además hay que tener en cuenta que en el Ayuntamiento de Elz eh, cobramos bastante menos que otros municipios, incluso de la provincia, que son más pequeños. De hecho, quiero recordar, la alcaldesa de Santa Pola, del Partido Popular, se acaba de subir más de un 70% en el sueldo. Qué y babana. también la alcaldesa de crevillen donde gobiernan PP y Vox, también se han subido los sueldos en este caso. Yo lo que tengo que decir es eso, que la cifra objetiva eh, en el caso del Ayuntamiento de Elz es que hay más de 240.000 euros en esos sueldos para asesores de los que había en el anterior gobierno. Y eso es una cifra que tiene que conocer la ciudadanía. Bueno, Debo decir una cosa, y apoyando un poco lo que dice Esther, eh, los sueldos en Elche son bajísimos. De hecho, eh, todos los que tenemos un trabajo sólido de muchos años, el único beneficio que vamos a tener es que bajará tanto nuestra declaración de la renta que pagaremos menos impuestos, porque siempre este mes para mí es un dolor de cabeza enorme porque siempre tengo que pagar un montón, y, y ...y declaro el último día... Bueno, que paga mucho porque cobra mucho... Eh? ...no, no, no, cobra mucho porque trabajaba mucho... ...los médicos no cobramos mucho esther es eh, eh, ...pasa lo mismo que... ...pero yo trabajaba muchas horas... ...también hay que ser justo... Eh, ...trabajaba horas porque me gustaba trabajar... Tener, ...tengo esa adicción al trabajo, no digo nada... ...pero no nada era gratuito, era, era un trabajo... Eh, ...y eso no es, no es eh, vergüenza, por el contrario... ...quiero decir, esto lo digo de broma... que ...tendremos menos declaración de la renta... ...porque realmente para el trabajo que es... es ...el sueldo es bajo... ...y es cierto que por eso a veces... ...se eh, consigue eh, con mucha dificultad... ...convencer a gente muy valiosa... ...para que forme parte de la política... ...porque tiene que dejar mucho atrás... ¿eh? ...la gente que está muy preparada... ...tiene que dejar mucho atrás. Pues vamos, vamos para los oyentes y los telespectadores... ...a ver qué se cobra en el Ayuntamiento de Ilche... Que, que cobra el alcalde que cobra un concejal con competencias y que se cobra por la dedicación exclusiva en la oposición Estherto tú has cuantificado un gasto de 240.000 euros de más. Uh -huh. ¿En asesores? Es, en asesores. Potem es, son no, es que son total de los más? sueldos? No, pero eso potencial porque todavía no están los asesores. Bueno, ¿no? digo las todas las plazas que se han nombrado, que entiendo que además se han creado nuevas con una tipología más alta y por tanto entiendo que el objetivo es cubrir esas plazas. Bueno, el gasto no total en, en el caso de los asesores son 960.000 euros de, por parte de este nuevo gobierno municipal. Y en el caso de los 27 concejales con dedicación exclusiva, ¿qué, qué, qué, ¿qué sueldo es el de la dedicación exclusiva? El de la dedicación exclusiva depende si uno es teniente de alcalde, que está alrededor de los 2.500 euros netos, y si uno no es teniente de alcalde, que está alrededor de los 2.200 claro, netos. Son sueldos normalillos. Bueno, comparados con los que no hacen de a pie de calle, por no. Por supuesto, sí, pero con la responsabilidad. Son de responsabilidad. Claro, de la responsabilidad, eh, ¿qué significa? Lo que tenemos que pretender al final también es dignificar los sueldos de no, en general, ¿no? También de personas. De persona, todos, Y por eso, precisamente, en nuestra formación, pues apostamos por cuestiones como la subida de salario mínimo. ¿Qué otras formaciones votan y, en contra? Y en los sueldos de esos asesores, eh, ¿qué horquilla es la que...? la que sea Pues aprobado. en esos puestos a 30 que se han creado nuevos, que todavía no sabemos eh, quién va a ocupar, por lo menos desde la oposición, van a cobrar más que un concejal, prácticamente, o más. Así que hay que tener en cuenta que son nuevos puestos que se han creado que van a tener una remuneración alta. De debo decir que yo no tendré ninguno de esos puestos. ¿eh? <ríe> lo aclaro como... Eh, no, no. Eh, si tengo que tener algún asesor, será... ...nada más de consultas, claro, o sea... Eh, ...Aurora, usted ha dicho que va a crear... ...su concejalía de la familia, estoy, con muchas están creándola... ...si no va a tener dedicación exclusiva... ...va a necesitar asesores... ...no, yo voy a, yo voy a tener dedicación exclusiva... Ah, ¿sí? ...del 90%... Eh, ...y me dejó ese 10% para hacer algunas horas de medicina... ...simplemente porque extraño la medicina... Tengo una vocación muy marcada, tengo 40 años de médico y, y no me veo sin pacientes. Entonces eh, haré algún mm, pase de, de planta en el IMED, un, una cosa así, algo eh, casi anecdótico, lo que usaría una persona para, no sé, ir al gimnasio, yo no quiero frivolizar con eso, al contrario, la medicina me, es una cosa muy seria, pero... Pero yo tengo es, esa necesidad de tener contacto con los pacientes y renunciaré a parte de mi sueldo. Eso o el 75%, todavía no lo hablé con Antonio, lo que corresponda. O sea que, eh, pero pero no, eso quiere decir que eh, vaya a tener menos tiempo. Yo me estoy yendo todos los días de aquí a las 8 de la noche, sí, o sea que... Eh, eh... Al respecto de las dedicaciones parciales, lo que hay que tener en cuenta es que no todos los porcentajes son valios a la hora de hablar de una dedicación parcial, porque así lo ha determinado la justicia en otros en otras administraciones en las que también se estaban aplicando dedicaciones que tenían el título de parciales y que eran del 90%, y que la justicia en su caso dijo, no, porque eso es un fraude, no hablar del 90% no es una parcial, hablar del 90% es casi una exclusiva, y por tanto, hay sentencias al respecto que... En este sentido, habrá que determinar que las dedicaciones parciales que, se, que existan, en el caso de la anterior corporación, eran del 75%, lo máximo que, que se dio, y ahí... Eh, será primero el secretario y después en yo, caso, no, si yo, algún tribunal que decidir si sí pueden ser superiores a 675 porque ya digo, en casos del 90% la justicia ya se ha pronunciado diciendo que eso no es una dedicación parcial, que eso es prácticamente una dedicación exclusiva y por tanto no se le puede no puede tener esa categoría bueno, de parcial eh, Yo haré lo que me diga el secretario que es legal, o sea, él me, él me dirá lo que es correspondiente ...a las horas que yo le dedicaré a la medicina, que serán muy pocas... ...o sea, yo haré lo que la ley me diga, no haré nada en contra de la ley... ...muy muy lejos de mí está en ese sentido y además que... ...vamos a ver, con la conducta uno demuestra lo que es... ...y yo he demostrado que no tengo ningún interés económico en casi nada... ...o sea, eh, tengo una eh, actitud vocacional en todo lo que hago... Eh, tendré efectos podremos tener eh, diferencias de pensamiento, pero la actitud ocasional en mi conducta no hay. Entonces, es cierto que hay sentencias porque hay gente que ha hecho fraude. Por ejemplo, que tenía su estudio jurídico y decía que estaba trabajando 90%, y, y la facturación del estudio jurídico era mucho más que la del de propio concejal, por dar un ejemplo, ¿no? de una que conozco. Pero no es justamente mi caso, realmente... A veces, yo pienso que la naturaleza humana es mezquina. O sea, eh, es probable que por culpa de la oposición no pueda ejercer nada en la medicina. Y lo lamentaré mucho. La actitud del otro día en, en una junta de portavoces de, de del señor Héctor Díez y ahora la señora Esther Díez, realmente me parece de una tan poca sensibilidad y los que lo lamentarán realmente son los pacientes porque eh, tú que me conoces sabes la relación que yo tengo con los pacientes que va más allá de lo profesional que es casi de amistad de familia y entonces eh, lo que yo voy a hacer no es para tener un rédito económico mayor sino para tener un contacto en lo que fue y es mi vida de siempre que es ser médico no me acuerdo mi vida sin eso Aquí bueno. todos tenemos profesiones y también hay profesores que tienen una relación muy estrecha con sus alumnos y sus alumnas y han tenido que dejar de tener este puesto porque se dedicaban un porcentaje El señor Héctor Díaz lo dijo con total normalidad porque de hecho nosotros no sab no sabemos Ahora ha explicado lo del 90% de la señora Rodil, pero no conocemos cuál es la dedicación que la no, señora Rodil no quería está. coger. Simplemente Héctor Díez, en la Junta de Portavoces, igual que he indicado yo ahora, advirtió por que no genere después un problema. Ya saben que hay sentencias judiciales en las que hablan de que una dedicación parcial tiene un tope de porcentaje, yeah. no se puede llegar al tope. De ahí decirnos que nosotros buscamos que no pueda ejercer la profesión eh, y yo entiendo no que, que, que, el, que, que el, el, el, en este caso de víctima mucho más cómodo. No, yo no soy víctima. El señor lo hizo se en una forma una mezquina, absoluto, no amenazante. No, Tanto es así que todos los otros absoluto, concejales me, me dijeron no te preocupes, ahora Vino el secretario no te preocupes porque absoluto, vamos a ver, yo esta, no <risa> tienen corazón pero no se lo podemos pedir. En, mira... No, no, me tienes que permitir porque quiero decir No, Esa no, te... yo quiero de este no. tema no tenés por qué hablar tengo que de mí. ¿Ardego a contestar? No estamos hablando de política. Eh, eh, eh, tenés un corazón de vecino eh, eh, y yo con eso no puedo no hacer nada. No voy a nada. permitir que alguien me hable así en una tertulia política. Bueno. No voy a permitir tampoco que se digan falsedades sobre cómo actuó Héctor Díez en la Junta de Portavoces, que fue con total normalidad. Ni, la que está diciendo ni siquiera, falsedades ni siquiera tú. hablo tú. Ah, ni, ni siquiera hablo de la señora Rodil. Se dirigió que, a mí claramente. Lo es, en el documento que se aprobaba en el pasado pleno, se establecen cuáles son las dedicaciones parciales y cuáles son las dedicaciones exclusivas. Y se indicaba lo que establece la justicia al respecto, tan fácil y tan claro como eso, que todos hemos tenido que elegir cuando hemos tenido que llegar a un puesto de responsabilidad como este, tan sencillo como eso. Hemos visto claramente que Aurora Rodil está muy afectada porque ella quiere ejercer la medicina y parece parece que no se lo va a permitir la oposición no, no, efectivamente la justicia, la justicia. Yo, yo no, yo no tengo decir hablan de justicia pues como la, si habla, estuviera cometiendo si alguna a, ilegalidad si a, no no pero consulte al secretario y el si secretario de yo estaré en, estoy en manos del secretario y lo que es el secretario sí pero entonces para qué eh, eh, ...dejan caer como si estuviera haciendo una ilegalidad... ...cuando porque yo no la hago. Porque usted acaba de decir... ...que quiere aspirar al 90% de la dedicación parcial... ...y yo le acabo porque de indicar... Porque voy seis que horas razón, nada más. Que, la, ...que lo que dice la justicia al respecto... ...es que las dedicaciones parciales no pueden ser de un 90%... ...porque eso es un fraude pues, de ley. Vale. Eso pues es lo que dice a, la justicia. En casos, ¿eh? en casos particulares que pues era fraude de ley. Tendremos que esperar a ver qué dice el secretario municipal... ...y como no tengo mucho tiempo... ...y hay otro asunto que también es importante ayer eh, el alcalde en rueda de prensa anunció una decisión que yo no sé si la comparte aurora rodil como socia de gobierno no va a comprar más terreno eh, para ampliar la futura superficie del palacio de congresos en altavix está de acuerdo aurora rodil con el anuncio realizado por el alcalde ayer vamos a ver eh... La cuestión del Palacio de Congresos es una cuestión que estaba trabada ¿no? eh, en forma artificial por no presentar los papeles adecuados. En cuanto se llegó al gobierno presentando los papeles que había que presentar, como como corresponde, enseguida se eh, hizo el pago, o bueno, se va a efectivizar el pago eh, por parte de la Diputación. ...y mmm, lo que prometió el alcalde hasta donde yo tengo información no puedo no puedo sí. profundizar más porque tampoco eh, he hablado esto de ayer a hoy con, con el alcalde eh, que a los licitanos no les va a costar nada el palacio de los congresos porque lo, lo pagará toda la, la, la diputación y habrá un proyecto serio y, y en el terreno que hay bueno, ahora Después nos dará explicaciones de cuál es la razón por no tener más terreno y demás, pero más allá de esto no puedo decir. Sí, él decía que por dar más celeridad al proyecto sí, y el, no encarecer el precio del mismo. bueno es una, una es por esto, porque no quiere encarecer a lo, eh, en manos de los ilicitanos... Eh, el proyecto y por otro lado porque es un proyecto que tiene las razones hasta ahora son estas, que se ha atrasado mucho, que ya debería estar y se quiere terminar en esta legislatura porque al final eh, estamos prometiendo año tras año obras que no se hacen y la gente quiere que se hagan las cosas y yo creo que se puede hacer un buen proyecto porque así, mm, así va a ser, creo que va a ser un, un palacio de congresos digno de nuestra ciudad. ¿no? Esther Díez, ¿están ustedes de acuerdo con las declaraciones, la decisión adoptada ayer por el alcalde sobre el futuro del Palacio de Congresos? Bueno, yo quiero recordar que además lo que hacíamos con esa parcela era completar la parcela normal y lógica cuadrada de toda esa superficie, que ya no queda no mucho espacio alrededor de lo que será el edificio como tal, y por tanto permitía tener en mejores condiciones todos los accesos y toda eh, la zona periférica a este edificio que como digo se sitúa en una parcela que recuerden los oyentes delante de la Universidad Miguel Hernández en la avenida de la universidad y que por lo tanto teníamos que completaba y mejoraba toda esta urbanización del entorno. Sobre el Palacio de Congresos como tal, tengo que decir... Eh, el año 2018 el anterior presidente de la diputación provincial césar sánchez anunciaba un palacio de congresos para el che. Mm. el equipo de gobierno anterior cumplimos todos los pasos que se nos requería para ir avanzando de hecho era surreal que estuviera supeditando el gobierno de la diputación de alicante la el pago de los o sea, el, el perdón el llevar a cabo el anteproyecto para este palacio de congresos ...a la titularidad de los terrenos, porque ese anteproyecto se podía haber desarrollado... ...y ya podríamos estar contando con él. ¿Cuál es la realidad? Que ayer venden el pago, qué casualidad, qué casualidad que ahora que sí que se puede hacer ese pago... verdad ...cuando hay un gobierno de su mismo color... Y eh, sea esto una realidad después de varios meses en que el ayuntamiento ya había hecho esa inversión para la compra de los terrenos. Pero, ¿cuál es al final la realidad que tenemos los ilicitanos y las ilicitanas? Que hablamos de un anuncio del año 2018 por parte de la Diputación de Alicante, donde gobierna el Partido Popular, y que en el año 2023 no hay ni una sola piedra de esa infraestructura de ciudad que merece los ilicitanos y las ilicitanas. Por tanto, hasta ahora, lo único que hemos visto son promesas por parte de la Diputación de Alicante y ninguna realidad en elche, como siempre, si realidades mucho más avanzadas en la ciudad de Alicante, que además ya de tener su hada, va a tener también ese nuevo centro de congresos con una tramitación que está mucho más avanzada. Pero ya ya digo, insisto, ¿eh? para mí ha sido surreal ver cómo se podía haber avanzado en todos esos desarrollos y diseños de los proyectos y la realidad es que no ha habido voluntad por parte de, de la Diputación de Alicante de llevarlos a cabo porque, eh, de una manera absoluta, absolutamente partidista, preferían tenernos sin centro de congresos porque este ayuntamiento no era de su color a poder avanzar en esa infraestructura que necesitan los ilicitanos y ilicitanas. Debo decir algo con respecto a esto. Obviamente no voy a defender eh, no, el... Eh, ...esta cuestión de retraso en nuestro centro de congresos... ...de administraciones anteriores, de ninguna manera... ...yo no pertenezco al Partido Popular... ...y no va a ser mi vocación defenderlos... ...de errores del pasado, por supuesto que no... ...lo que sí sabemos de eh, la coyuntura actual... ...de la coyuntura actual... ...que los eh, pagos se podrían haber hecho antes... Eh, ...creo, como razonamiento lógico... ...que incluso al Partido Popular de aquí... ...le hubiera valido como reclamo eh, preelectoral haber hecho el pago la diputación o sea que no beneficia nada que se haya hecho después para el Partido Popular era justamente una falta de celeridad en, de, en trámites que faltaban complementar eh, y por eso el pago se hizo ahora de todos modos el atraso anterior es injustificado por supuesto en Elche, justamente, justamente nos hemos sentido relegados de las inversiones, tanto de la comunidad como de la nación, incluso eh, en algún sentido con Alicante. Y creo que es hora, justamente, no hay ninguna piedra puesta, que se ponga la piedra y que se empiece a actuar y que no haya más dilación. Esa es nuestra postura como, como parte del gobierno, pero fundamentalmente como Vox. Nosotros queremos cosas hechas. Pues, Esther, eh, Aurora, no hay tiempo para más. Tenemos que poner el punto final. No hemos podido hablar de los carriles BICI ni del Día del Orgullo, así que les emplazo para otra próxima tertulia política. Gracias, mm. Aurora. Espero que le dejen con esa es, ese 10% de dedicación para los pacientes. Y gracias, Esther. Espero que sigas realizando esta labor de fiscalización desde la oposición. Muchas gracias. Muy buenos gracias. días. La Glorieta con Rosmari Alonso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 Olvídate del calor, en Tiendas Anticrisis El Castor, con el verano, bajada de precios. Ventilador techo con mando y luz, 49 euros. Conjunto Jardín Ratán, 4 piezas, 199. Con mesa de cristal, banco y sillones. Tiendas Anticrisis El Castor, estamos locos. En el Che Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es.